En el Día Universal de los Derechos Humanos quiero agradecerles a un puñado que aprovechaba luego de la desgracia y el sufrimiento de milenio argentinos. Además de los jóvenes que no están enojados, que me analicen, ajustes, represión, administración, comprensión, criminalización, la unidad, con sus computadoras, muchas gracias, discurso, ajustes, represión, criminalización, justicia a cuentagotas, nuevos desaparecidos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Todos los días goles en contra, penales, caos, pobres argentinos no saben lo que eso significa. La lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Aquí estamos para hacer la lucha que nos parió el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata Hoy es un día particular para este programa Porque, vamos a decir, este programa empezó en septiembre del año 99 Una semana antes de eh, la tradicional y conmemorativa Marcha de la Noche de los Lápices En aquel septiembre del 99 Así que estamos cumpliendo unos cuantos años Este, por ahí en el aire y bueno, seguimos en esta, en esta convicción, ¿qué vamos a hacer? la denuncia de violaciones de derechos humanos eh, durante el terrorismo de Estado y en la actualidad y bueno mes de septiembre, decíamos noche de los lápices, el lunes va a haber una movilización convocada por la coordinadora de unidad de estudiantes secundarios la Cues a la cual vamos a asistir y vamos a estar participando es el lunes eh, desde Plaza San Martín a Obras Públicas o a la plazoleta de aquí porque también está disputada la marcha de la noche de los lápices. ¿eh? Los sectores kirchneristas este, están disputando todo. Así que eh, los chicos de la Cuez van a estar marchando a 37 años de la noche de los lápices este lunes 16 de septiembre para conmemorar esos hechos y para eh, también manifestar todos los reclamos de Eloy que hace a la educación secundaria y también primaria, y también universitaria, en globalmente la educación en nuestro país. Eh, y digo, mes de septiembre, el miércoles que viene, se cumplen siete años del secuestro y desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo en la causa de Checolás, que desde el 18 de septiembre de 2006 nos falta a todo y es una ausencia siempre presente, por eso, para mantener presente su memoria, la lucha por justicia en ese caso, que está plagado de impunidad, como siempre decimos, la causa por el secuestro de López es el manual perfecto de la impunidad, que incluye a todos los poderes del Estado, embarrando la cancha para que no se sepa qué pasó con Jorge Julio López. Y bueno, vamos a hablar un poco de... De la impunidad en esa causa, hoy vamos a convocar a las actividades que se están haciendo la semana que viene. Eh, por un lado, el martes, el espacio Justicia Allá en La Plata, la coordinación de organismos de derechos humanos que trabajan los juicios aquí en la ciudad de La Plata y que integramos como hijos, está presentando una. está haciendo una suerte de presentación masiva de habeas corpus en los tribunales general, eh, federales de, de aquí de La Plata. ...por el caso de Jorge Julio López. Eh, y eso es el martes a la mañana. Y el miércoles la también habitual marcha de todos los 18 de septiembre... ...exigiendo justicia en este caso, que coordina la multisectorial La Plata, Berisodio y Ensenada. Vamos a estar hablando con Carlos Seidman de la multisectorial La Plata, Berisodio y Ensenada... ...y de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de estos siete años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López... ...caso completamente impune... ...y vamos a hablar de algunas... ...cosas más también... Eh, ...últimamente... últimamente ...y de cara a las elecciones de octubre... ...se vienen diciendo varias cosas... ...alrededor de la seguridad o inseguridad... ...y de la... ...vieja y perimida ya... ...para los sectores progresistas... ...discusión de la baja de edad de imputabilidad... ...como... ...resolución de todos los males... ...de la seguridad... ...o inseguridad y vamos a tirar algunos datos eh, de sectores que han salido bueno primero el candidato oficialista insaurralde a apoyar la edad de baja imputabilidad eh, no sería curioso cuando en realidad tenemos el nuevo ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires que eh, manda a todo el mundo a armarse y a salir con la 38 Smith and Wesson a combatir a, a, a matar o morir a los delincuentes pero bueno Eh, hay algunos datos alrededor de la gestión que ya los hemos dado, pero los vamos a volver a contrastar con algunas cosas que se han dicho en la campaña de cara a octubre respecto a la cuestión de la seguridad o inseguridad y la represión policial, digámoslo así. Eh, la represión preventiva, como la llama la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, que no es ni más ni menos que la represión a aquel sector social desclasado y que al sistema le sobra y ahora quieren bajar la edad de imputabilidad cuando le están metiendo caño a los jóvenes pobres de los barrios año tras año y gobierno tras gobierno. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso y tenemos novedad también ya que hablamos de represión. En el mes de septiembre se están cumpliendo el 28 de septiembre 23 años del secuestro y desaparición de Andrés Núñez, uno de los casos de referencia de desaparecidos en democracia sobre todo en la ciudad de La Plata, es anterior al caso Bru tres años antes. Eh, Andrés fue secuestrado, torturado y desaparecido desde la brigada de investigaciones de La Plata. Y hay varias cosas abiertas todavía en el caso Núñez, pese a que en 2010 hubo juicio, hubo dos policías condenados a perpetua, pero eh, había hay un prófugo recapturado, que además de estar implicado en la causa Núñez, está implicado en la causa residual de lo que fue el centro clandestino de comisaría Quinta en dictadura aquí en la ciudad de La Plata, y otro que está prófugo, y además hay un juicio en puerta contra uno de los jueces que encubría todos estos casos de brutalidad policial y asesinatos, el caso de el caso Bru y otros 25 casos más, es que es el mismo, el mismísimo Armilcar Benigno Vara, el juez Vara. Eh, bueno, hay un proceso pendiente contra él también. Así que vamos a estar dando alguna novedad de la posibilidad de que uno de los recapturados, en el caso de Núñez, Luis Raúl Ponce, sea llevado a juicio en diciembre de este año. Y vamos a repasar algunos datos sobre ese caso. Así que de eso vamos a ir en el día de la fecha. Eh, este programa, como siempre, tiene un auspicio que es Librería Giro Loco de los hermanitos Badosa, que nos acompaña de esta manera. Librería Giro Loco, Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77 Librería Giro Loco, teléfono 483-8186 Librería Giro Loco, donde podés encontrar el material de Hijos La Plata. Bueno, bueno señores, eh, vamos a empezar con música, ya que hablamos de ausencias, pero de ausencias presentes. Eh, este miércoles hubiera cumplido 70 años una de las glorias del rock platense y hacia el mundo todo, Jorge Isaac Pinchewski, en realidad era rosarino, nacido en Santa Fe el 10 de septiembre del 43 y muerto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Berizo en junio del año 2003 también 10 años hace que nos dejó eh, pero este miércoles hubiera cumplido 70 años así que vamos a recordar la figura de este grandioso músico, en realidad ...un tipo de formación clásica en el conservatorio local... ...que tocó en la orquesta sinfónica, la orquesta municipal... ...la orquesta de cámara, la Universidad de La Plata... ...y que después se derivó al rock como correspondía en los años 70... ...casi el inventor de el violín eléctrico en el rock nacional... ...integrante de la cofradía, de la pesada del rock... ...luego exiliado... Eh, tuvo la banda Gong en Europa Y Paranoia Elephant Y un montón de colaboraciones el último, Uno de los últimos discos que había grabado Era Jorge Pincheschi y la Samovar Big Band Ahí en el bar de Almirante Brown al 100 en San Telmo Vamos a recordar un disco que también tiene 40 años Y que es el disco de Jorge Pincheschi y la pesada del rock eh, En realidad se llamaba Jorge Pincheschi y su Violín Mágico y la Pesada Año 73 Y vamos a escuchar el tema traten de alcanzarlos si pueden muchachos, en honor a los 70 años del de comandante intergaláctico Jorge Pinchevski. Traten de alcanzarlos si pueden muchachos como 100 personas entre todos los que había rodeando mi casa en 140 y el 69 una parte estaban en las 69 que y se colaba atrás de medio así en diagonal con la casa con la culata del auto daba para 69 la parte de atrás y el frente está Y de ahí estaba Guayama, que apuntaba. Yo digo, no, me, me entrego mancito, parece que me maten los chicos, mi señora. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie... Puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Quería informar simplemente que tal como los prestamos a hacer acá, eh, Jorge Julio López, creyente de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Eh, hemos realizado, mientras alegábamos ayer, un las corpus y sus familiares, hicieron una denuncia en la Comisaría Tercera de los Hornos, que es la que corresponde por su domicilio, y todavía no tenemos ninguna información de él. él le interesaba, por supuesto, eh, el juzgamiento y la condena de Checolás, y desde ese momento que salió de su casa no tuvimos más noticias. Los familiares, los familiares lo habían visto el día anterior, estaba eh, perfectamente en buenas condiciones y pensaba venir al juicio, así que... Eh, nosotros lo, lo estamos dando, los organismos de derechos humanos, como desaparecidos. Desde la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, lo que le exigimos al gobierno es que inmediatamente publique la foto de López por televisión, que dé su descripción por radio y que empapele la ciudad de La Plata y sus alrededores Con afiches, con la foto de López Dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad Queremos a López con vida ya, ya, ya, ya. Siete años sin Jorge Julio López Siete años de impunidad y encubrimiento Miércoles 18 de septiembre, 17 horas Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín Siete años. Sin López no hay década ganada. Convoca Multisectorial La Plata, Berizo y Ensenada. Muy bien, muchachos y muchachas. Eh, continuamos en la lucha que nos parió el programa de Radio de Hijos La Plata. Eh, voy a saludar aquí a Patricio Enrique Rodríguez, que ha llegado, como siempre, sobre el pucho del comienzo del programa. ¿Cómo anda, Patricio? Muy bien, Julio, muy bien. Sí, sí, tengo serios problemas con la puntualidad en el último tiempo. Bueno, así que... bueno vamos a regalarle un reloj de arena, a ver si bueno, la tecnología gracias, puede sí. hacer algo al respecto. <risa> este, escuchábamos un audio que repasaba un poco eh, los siete años de lucha eh, alrededor del caso López los audios que compartíamos eran del mismo 18 de o 19 de septiembre del de, eh, año 2006 cuando desde el comienzo de esta situación los organismos de derechos humanos de La Plata denunciábamos que era un hecho vinculado de punta a punta con la declaración de López en el juicio a Echecolás y eh, apuntábamos directamente a los sectores que querían frenar los juicios en, en aquel momento mucho ha pasado mucho tiempo digo ha pasado desde aquel 18 de septiembre de 2006 y pocas cosas han pasado en la en la causa principal por la investigación del segundo secuestro de López eh, las pocas pistas firmes que se aportaron desde los organismos como la pista atalaya o la pista Chicano un represor que apareció ...en algunas actividades... ...de las organizaciones de derechos humanos... ...y que aparecía junto a López... ...en algunas fotos... ...o la pista del propio servicio penitenciario bonaerense... ...¿no?... Eh, ...donde López había estado detenido... ...durante la dictadura... ...y que, bueno, podían llegar a tomar algún desquite con él... ...esas pistas firmes... ...y que apuntaban a... ...la policía... ...o el servicio penitenciario... ...nunca fueron investigados, ...nunca, ninguno de los 18 represores... ...que... Mencionó López en su testimonio, fue investigado, solamente Garachico está preso en otra de las causas de la época de la dictadura aquí y mucha impunidad por todos lados, impunidad hasta en el hecho de que se lo llamó a votar a López en, en estas últimas elecciones, paso. Claro, así es, o sea, después de tres décadas de gobiernos constitucionales de gobiernos supuestamente democráticos nos encontramos con un Estado que como bien decía Julio llamó a votar a Julio López eh, en las pasos recién pasadas uh -huh. en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias uh -huh. en donde aparece en el registro de la escuela especial eh, número 500, eh, 535 del horno como si nada hubiese sucedido uh -huh. y el pedido de justicia ya para que constaten los patrones la condición Eh, de elector ausente por desaparición forzada. Esta, esta idea de que a, eh, a, de aparecer como elector ausente de desaparición forzada ya fue aprobada hace ya algunos años uh -huh. y eh, obviamente es aplicable en, en la situación de, de Julio López. Uh -huh. Fue contratada por el juez blanco, ¿ya? Eh, hay que recordar que el juez blanco es el que lleva la causa de López, pero también es el titular de justicia electoral en nuestro distrito, o sea, cumple esa, esas dos tareas. Eh, diciendo que no existen razones que me habiliten para proceder de modo pretendido. Uh -huh. Para completar el cuadro en y las elecciones de las PASO, tuvieron candidato a concejal, eh, el hijo mayor de, de Julio López, en la lista del Frente para la Victoria en Berizo, eh, Rubén López, para sí. quien todo lo que hizo el gobierno nacional en estos años es muy importante. Uh -huh. Bueno, seguramente incluye los logros, eh, casi, nul, casi nulo, a la causa por la desaparición de, de su padre. Logros muy importantes. Eh, por supuesto. A 84 meses del segundo secuestro y desaparición de Julio López, lo único que se avanzó fue la escandalosa denuncia de su familia, patrocinada por Gastón Coti y Jofré, ...contra los abogados y organismos de derechos humanos... ...como responsables de la desaparición... ...por no haber brindado protección en el juicio a Julio López... ...recientemente fueron sobrecedidos los abogados de la familia... ...y apelaron la medida e insistieron... Eh, ...con encontrar un culpable entre las víctimas... Eh, ...en un estado que es el, el responsable, es el responsable de la protección de, de los testigos en las distintas causas, no son las organizaciones de uh -huh. derechos humanos los, los responsables. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero ese es el panorama en una realidad surrealista que tenemos, donde todo está mezclado y donde todo está invertido las responsabilidades claro. de, de investigación y... y Sí, sí, sí, y ojo con esto de, de las elecciones, o sea, eh, muchas veces, no, no muchas veces, siempre las elecciones también juegan un rol bastante importante en ocultar, en enajenar ciertas co cosas que pasan en esta realidad tan real, uh -huh. como decía el general Perón, <risa> pero eh, el rol que cumplen las elecciones, o sea, desde eh, el ocultar problemáticas sociales, como gatillo fácil, eh, la pobreza, creciente, la inflación, cosas por el estilo, también oculta estas cosas, este uh -huh. tipo de cosas que tienen que ver con la desaparición de una persona por segunda vez, ¿ya?, La primera vez desapareció en el contexto de una dictadura cívico-militar y esta segunda vez en el contexto de una supuesta democracia. Uh -huh. Y nuevamente son las elecciones los que ocultan esto, porque están diciendo que Julio López no desapareció, está vivo, o quizás, como ya está viejito, como es el argumento que utilizan para muchas cosas, ¿ya? Eh, no sé, se perdió, quizás que Pero en realidad es eh, un desaparecido más, Eh, ...y desgraciadamente en este proceso pseudo no el, único, claro. no el único. Bueno, para profundizar un poco sobre estos siete años de impunidad... ...en el caso López, estamos en comunicación con Carlos Seidman... Eh, ...integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos... ...y de la multisectorial La Plata Abricio Ensenada. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Julio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, bien. Bueno, estábamos reflexionando un poco sobre algunas cuestiones... ...de alrededor de estos siete años... En principio te, te quería preguntar, ¿cómo recordás vos aquel aquel momento, aquel 18 de septiembre de 2006, después de lo que era la reapertura del primer juicio eh, en la Ciudad de La Plata, después de caída de las leyes de impunidad, la expectativa que había generado la posibilidad de llevar a Echecolás a juicio, eh, todas las audiencias que habíamos escuchado, la reconstrucción del horror, del terror de Estado en, las, en la Ciudad de La Plata. Y el final del juicio con este masazo que significó la, la desaparición de López en, en el momento de la sentencia, ¿no? Y sí, mira en principio masazo anunciado por el propio Checolás, ¿no es uh -huh. cierto? En, su, en sus últimas palabras durante el juicio, ¿no? Uh -huh. eh, cuando dice aquello de que ustedes este, están condenando a un viejito, ta, ta, ta, que bueno, ya está, es harto conocido, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, digo, lo, lo, lo... lo Lo terrible es que a siete años eh, de eh, gobiernos este, elegidos electoralmente, a siete años eh, de esta legalidad, eh, no se ha hecho nada eh, real, serio, eh, por parte ni de la justicia, ni del gobierno nacional, y mucho menos de, del gobierno provincial, obviamente. Este, por eh, encontrar en principio con vida al compañero por este, llevar eh, a juicio y condenar a los eh, que eh, hicieron cometieron esta segunda desaparición forzada de Jorge Julio López uh -huh. lo terrible de todo esto, más allá de estas paradojas de la Este, de que el hijo haya sido candidato a concejal en una lista eh, oficialista por el frente de la, por la, del Frente de la, por la Victoria en Berizo, eh, que encima perdió por afano, pero bueno, sí. salieron <risa> bueno, cuartos este, Más allá de, de, de, de todo esto es eh, que eh, lo terrible es eh, las palabras eh, de la presidenta, ¿no? Uh -huh. Quien, eh, obviamente, como por ser la que está a cargo de la dirección política en este momento del Estado, eh, y más una presidenta con toda la la, la la carga realmente, valga la redundancia presidencial, que esto implica, es decir, ella eh, prácticamente es, aparte de la presidenta, es la ministra de Economía, de Trabajo, es decir, si, si preguntamos muy bien a los oyentes, Eh, ¿Quién es el ministro de Economía? Si no hubiese sido por esto de este, Yo me voy, ya nadie uh -huh. se acuerda de Lorencino, Por ejemplo, digo ¿no? uh -huh. Es decir, acá la, la, la dirección eh, Está muy clara En cabeza de la presidenta Y ella, en este afán de eh, Cambiar la realidad Por una realidad eh, creada A partir de un discurso eh, Negó la eh, Desaparición de López Y de todos los desaparecidos eh, Durante estos últimos 10 eh, años de legalidad electoral, digamos, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. este, o sea, se insiste con eh, lo que nos dijo los primeros días, volviendo al tema de los primeros días, eh, el, el, el que en el entonces ministro, el hoy ministro del Interior, entonces este ministro también, uh -huh. eh, cuando nos dijo López debe estar en lo de la casa de una tía, perdido, es un viejito... Eh, Todo lo que ya conocemos que nos sí. han dicho, o Fernández. cuando nos dijeron, uh -huh. eh, en la provincia, cuando nos dijeron, no, eh, si nosotros no podemos hacer nada, es eh, un tema de gobernabilidad de la policía. O sea, ellos ya tenían muy claro quién había sido uh -huh. eh, el responsable eh, de del, la segunda desaparición de Jorge Julio López. y este Y lo sacrificaron, uh -huh. obviamente lo sacrificaron. Ya eh, a esta altura podemos decir que lo sacrificaron, si no, no, pensamos que lo puedan encontrar vivos, ¿no es cierto? Sí. Este, pero bueno, no solo lo sacrificaron, sino que eh, pusieron eh, en jaque toda la, la, la seguridad eh, de los testigos, de los juicios y demás, porque al no investigar, obviamente, hubieron luego este, episodios, si bien... En, el, en cuanto a los juicios, digo, no con la gravedad si fuera los juicios, el tema de Luciano Arruga uh -huh. y demás, ¿no es cierto? pero, digamos, en cuanto a los juicios, si bien no con la gravedad de lo de López, hubieron episodios muy serios, ¿cierto? Sí, sí. Eh, es decir, en estos últimos en estos siete años, lamentablemente no solo no se avanzó en la búsqueda del compañero, sino que se profundizó eh, la problemática con las amenazas este, los secuestros uh -huh. todo de Jerez Eh, los atentados, eh, y bueno, todo lo que fuimos conociendo durante estos últimos años. Uh -huh. Y hoy con la frutilla del postre, que como decíamos, la presidencia la presidenta negando este, la existencia eh, no solo de la desaparición de López, sino de todos los desaparecidos durante estos 10 años de legalidad constitucional. Uh -huh. Carlos, eh, seguramente el, el caso López marcó porque fue uno de los primeros, junto con la causa Simón, eh, de los primeros hechos que llegaron al juicio oral este, y que concluyeron con alguna condena. Digo, sí. marcó todo este proceso de reapertura de las causas contra los genocidas y así lo decíamos en aquel momento. Lo que están intentando con esto es frenar los juicios. Pero eh, en cada 18 de septiembre, eh, o cercano a esa fecha de cada año de estos seis años anteriores, veníamos recibiendo alguna que otra... Este, pescado podrido alrededor de la causa López, eh, por lo menos para generar alguna expectativa o suerte de no supuesta tiran, novedad eh, o algo. Este año nada. Ni siquiera. Nada. Ni siquiera. El afán por meterlo tan debajo de la alfombra eh, llevó a que ni siquiera eh, nos tiraran con algo como decimos nosotros que durante los siete años o, eh, sobre, digamos, durante cada fecha, cuando... Este, hacíamos aquellas marchas mensuales o semestrales, este, nos tiraban, ¿no es cierto?, ¿Sí? este año ni siquiera se han ocupado de eso. Uh -huh. Y en, en ese sentido, bueno, eh, de todas maneras, los organismos hemos tomado la iniciativa nosotros para reinstalar el tema. Contame eh, alrededor de la presentación de Avias corpus que se, eh, corpus que se está eh, por hacer el martes que viene. Bueno, eh, el Avias corpus, eh, bueno, como todos los oyentes sabrán, es un recurso eh, eh, que hace a eh, saber eh, la situación y sobre todo la libertad ambulatoria de... Eh, de una persona uh -huh. en este caso eh, nosotros ante la falta de respuesta eh, sobre la situación real de López, ¿no es cierto?, aunque nosotros sabemos cuál es la situación real de, sí. de, este, de desaparecido, ante la falta oficial de respuesta presentamos un recurso masivo de habeas corpus. Uh -huh. Esto significa que cada uno eh, que quiera y pueda Eh, el, por ejemplo en la ciudad de La Plata nos reunimos el martes eh, a las 11 de la mañana en los tribunales de, federales de 8 y 51 uh -huh. eh, para presentar eh, con un recurso de avias corpus a favor de eh, Jorge Julio López para que el Estado quien es el que debe garantizar eh, eh, la situación de libertad y, este, de Jorge Julio López nos diga Eh, dónde está Jorge Julio López uh -huh. Es un recurso importante Que ya se viene realizando en algunos otros eh, lugares Que se han anticipado en Buenos Aires este, El viernes ya se presentaron algunos eh, El lunes se van a presentar otros en, eh, también en Buenos Aires Se, ha, se va a presentar eh, con seguridad en España En Uruguay uh -huh. En eh, Ecuador, no, en Ecuador, en Colombia, perdón Eh, en Francia y bueno, y en algunos lugares más que estamos intentando presentar uh -huh. eh, es eh, una, una cita con López, ¿no? que tenemos, claro. es decir eh, nosotros frente al silencio eh, tenemos que reinstalar el tema para que sigan buscando eh, el destino del compañero y para que vayan a juicio todos aquellos que este, provocaron este, a la segunda... Eh, desaparición del compañero uh -huh, uh -huh. también no sé si eso está muy verde todavía o no pero si me puedes comentar algo hay un recurso eh, que se está elaborando para plantear ante la corte interamericana de derechos humanos eh, exactamente nosotros este, vamos a hacer también eh, utilizar la vía internacional es decir eh, el recurso frente a la corte que eh, de internacional eh, interamericana de derechos humanos Este, que donde nos vamos a presentar eh, no solo por López en principio vamos a, a hacer una presentación general de todas las situaciones eh, que han padecido eh, los testigos eh, de los juicios uh -huh. y eh, enmarcando eh, en el compañero López para que eh, tome cartas en el asunto ¿no es cierto? Uh -huh. Este es un... Una... Un recurso que hace años veníamos este, trabajando y que creo que, más creo no, con seguridad este año vamos a presentar. ¿no? Sí, en, en ese sentido el Estado argentino tiene antecedentes de condena sí, y de sanción. El sanciones. Caso Bulacio es el más, este, el más conocido de todos ellos, uh -huh. tiene varios. Sí. Eh, el Estado argentino está condenado este en varias eh, ocasiones por este tema. El más conocido es el caso eh, Bulacio, ¿no es cierto? Uh -huh. Eh, el tema de los edictos policiales y demás, eh, se logró a partir de, de, de este recurso. ¿no claro, cierto? claro. La anulación de los edictos. Y en realidad el, el, el caso Bulacio va a tener juicio el 24 de septiembre eh, de este año. Ya empieza a ser Claro. Este, bueno y bueno eh, el resto de la actividad tiene que ver con la multisectorial la plata hizo ensenada y la convocatoria a la marcha, a la marcha el, el 18 de septiembre ¿no? al acto y marcha el 18 de septiembre eh, nos juntamos eh, en plaza moreno donde estuvimos esperando eh, a jorge, donde seguimos esperando a jorge julio lópez uh -huh. este, y de allí marchamos a casa de gobierno Y bueno, eh, permito recordar también que previamente el 16, el tema del el nuevo aniversario de lo de la Noche de los Lápices, sí. eh, los compañeros de la CUEZ este, organizan una marcha eh, desde Plaza San Martín a las 13 horas, Ajá, bien el lunes 16. Bien, una semana de lucha entonces planteada para la ciudad de La Plata, 37 años de la Noche de los Lápices, 7 años sin Jorge Julio López. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, vamos a estar en la calle y en los juzgados también haciendo este, notar nuestro reclamo, ¿eh? Eh, Sí, para el juzgado solo tienen que llevar eh, DNI, nosotros vamos a llevar impresos ya los, este, los avias corpus, ya los tenemos uh -huh. y, este, y bueno, los esperamos eh, a todos allí. Sí, es una convocatoria abierta, a cualquiera que quiera se sienta convocado por esta lucha y quiera presentar con su firma un habeas corpus en, en favor de López, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, un abrazo grande y nos estamos viendo en la semana. Muchas gracias y un abrazo. Dale. Pasaba entonces Carlos Seidman de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos y de la multisectorial La Plata, Berizo y Ensenada. Siete años sin López... Y seguimos escuchando cosas como estas. Ahora, ahora resulta indispensable apasionado vida el gobierno es responsable. Ahora, ahora resulta indispensable apasionado vida el gobierno es responsable. Le pregunto su nombre completo, Jorge Julio López. A pesar de la edad, todavía ando bien. suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me, pon me sacan el de amarillo, me lo hacen con un alambre acá el cuello este y me lo ponen acá y me hacen con las mangas casi abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía, iba viendo todo donde me llevan.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 Sé lo que hiciste en Loma de Zamora, sé lo que tenés ganas de hacer. Digo, mostrarle a la gente lo que vos sos. ¿Qué coincide con eh, Francisco de Narváez, que él dice en la lucha de la contra la inseguridad, que es uno de los temas que más preocupa a la gente? Él dice, propone bajar la imputabilidad de los menores. Sí, seguramente es uno de los temas en los cuales nosotros estamos tratando con un equipo de, de candidatos y, y de abogados, estamos armando esa agenda legislativa, tanto con los menores como tiene que ver el desarme en la Argentina. Entendamos que eh, cada uno de los argentinos que, que posee esas armas, que quieren delinquir, hoy no están sufriendo penas duras ni gravísimas, porque sin armas entendamos que eh, no existen los secuestros, no existen las muertes y nosotros queremos trabajar tranquilamente, queremos que cada uno de los bonarenses eh, vivan mejor y más tranquilos. O sea, usted... Debemos recuperar esa esencia. Uh... Además del desarrollo, ¿usted está de acuerdo entonces en bajar la edad de la inimputabilidad de los menores? Sí, seguramente mm. estaremos terminando nuestro proyecto también que tiene que ver para poderlo presentar en la Cámara de Legisladores. Sé lo que hiciste en Loma de Zamora, sé lo que tenés ganas de hacer, mostrarle a la gente lo que vos sos. Mm. Mm. La que nos parió. Muy bien, señores, muy bien, continuamos en la lucha que nos parió el programa de la agrupación Hijos La Plata y escuchábamos ahí algunas voces de campaña que vienen blandiendo eh, tambores de guerra nuevamente con discusiones viejas en campañas nuevas, eh, porque el candidato oficial, eh, encabezador de lista del Frente para la Victoria salió a eh, merodear nuevamente esta vieja discusión de Resolver la inseguridad con imputabilidad a los menores de 16 a 14, bajar la imputabilidad y si da, ya bajarla hasta los 8 años. Total, la responsabilidad penal se puede acomodar legalmente y vamos a seguir buscando nuevamente eh, responsables en los que en definitiva son víctimas de todo el sistema social, económico y político que venimos, que venimos sosteniendo desde tanto tiempo. ¿no? Eh, hay algunas cosas que nosotros habíamos mencionado eh, sobre el, la, el funcionamiento de la fuerza pública policial en el distrito del candidato Insaurralde. Decíamos que hay un archivo que se llama SIMP, Sistema Informático del Ministerio Público, que a partir de que la Procuración hace 12 años con una resolución había generado una base de datos referida a denuncias, de violaciones de derechos o comisión de crímenes de parte de funcionarios públicos, no solo policías, sino funcionarios públicos en general, en los últimos tres años, según ese sistema informático del Ministerio Público, hay 2.600 causas anuales de denuncias contra funcionarios públicos en la provincia de Buenos Aires. Siete denuncias diarias promedio, la mayoría de ellas son a policías que... Eh, o reprimen o torturan o detienen ilegalmente etcétera, etcétera, etcétera y de esas eh, 10.000 eh, no 10.000 2.600 causas anuales de denuncias contra funcionarios públicos la mayoría contra policías y la mayoría eh, 8 de cada 10 por torturas hay cuatro departamentos judiciales que ocupan más del 50% de esas denuncias decíamos, el 15% lo ocupa el distrito de Lomas de Zamora que es el del candidato Martín Cito Insaurralde que quiere continuar esta, este debate de la baja edad de edad de imputabilidad Sí, sí, esto es bien preocupante en el sentido de que eh, generalmente, o no generalmente lo que pasa siempre es que los que pagan las culpas de la supuesta delincuencia, eh, son los más pobres. Uh -huh. eh, un tema de que tiene que ver con el bienestar social, con la seguridad social, que se debe hacer cargo el Estado, y en el caso del Estado también, eh, en cierta forma, voy te dando muy peronista, la comunidad organizada, ¿sí? <risa> <risa> eh, pero se entiende que los barros... Bueno. Eh, digamos las distintas comunidades que se organizan también por el tema de, de la seguridad cuando hablamos de seguridad no no se, no se refiere a al tema de, de que todos son delincuentes y van a venir gente de otros barrios de otras villas a afanarnos las cosas, sino necesariamente tiene que ver con ciertas problemáticas que son de carácter social y que muchas veces están dadas por temas como alcoholismo, como la drogadicción, y, pero principalmente por el nivel de pobreza. Uh -huh, uh -huh. Si hubiese bien, eh, seguridad social y bienestar social, obviamente las tasas de delincuencia bajarían. Y también entendamos que, lo que es delincu de, de, de, de, de delincuencia, por el otro lado. Ahora, esto está enmarcado en, en un plan que tiene que ver con eh, criminalizar también a, a, los, a los chicos desde de, de, de jóvenes. O sea, ¿cuáles son las la oportunidades que tienen los chicos muchas veces en una villa? Eh, no sé, pongo por, por ejemplo en el caso de, de algunos países como Colombia, como Chile, el, hace un par de años se dieron muchas movilizaciones y mucha organización de parte de los chicos secundarios. Al ser menores de edad, no se podía aplicar ninguna sanción en términos eh, judiciales para castigarlos, porque se organizan se movilizan, hacen marcha y supuestamente hacen destrozos en la protesta uh -huh. ponerle que así pero eh, y lo que hicieron también en el caso de estos países que mencioné antes fue bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años y claramente a los 16 años son la gran parte de los chicos que participan en esta son. movilización, en esta organización son los llamados generacionalmente a transformar y a, a militar para transformar la sociedad exactamente, también. entonces si y también aparte de todas la, las trabas que tiene un, un pide un chico de 16, 15 años de poder estudiar, de poder incluso a muchos tienen que empezar a laburar desde muy pequeños de poder estudiar, de poder organizarse ahora se le suma esto, o sea, se le suma el hecho de que eh, se le criminaliza uh -huh. por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser joven en el fondo uh -huh. por esto que decías vos y nada, y esto tiene que ver también con las formas que tienen los estados nacionales de generar control dentro de sus respectivos países que básicamente son cuatro mecanismos, o lo más importante, que es inversión social Si hay problemas en algún sector que puede ser conflictivo, bueno, bajemos plata, principalmente o del Estado, y si el Estado no es el que baja plata, por, en el caso de Argentina sí, pero en otros países no, bueno, a, pidamos aporte del Banco Mundial, pidamos uh -huh. aporte del Fondo Monetario Internacional. Si no es inversión social, está la cooptación social. Claro. Que también podemos dar uh -huh. muchísimos ejemplos sí, acá. Sí. Está la criminalización de los medios. ¿Ya? ¿Ya? el decir esto son villeros son delincuentes son negros la eh, banda hace... de la frazada claro exactamente si antes la criminalización a los que trataban de organizar para cambiar esta realidad en una sociedad distinta y mejor, uh -huh. eran los terroristas, eran los subversivos, bueno, hoy día quizás no hay, existen esos niveles de organización, de compromiso político, pero son estos pibes los que hoy día muchas veces se organizan y tratan de hacer algunas cosas, incluso para sobrevivir, y son los villeros, son los negros, son los delincuentes, son los ladrones. Uh -huh. eh, y por último, está el tema de, de la represión, Y en la represión la podemos dividir como en dos partes. En la física, obviamente, detención y todo esto, pero también en la judicialización. Uh -huh. Y no necesariamente con, lo, con los pibes, sino hay organizaciones barriales que muchas veces se organizan hacen protestas, hacen piquetes, qué sé yo, va a exigirle al Estado ciertas cosas, por ejemplo, para el tema de inundaciones. Y finalmente a los dirigentes lo que se le hace es, eh, es abrirle el proceso. No cumplen las condenas, o sea, nunca se, se llega a, a generar la condena, pero sí se le abren una infinidad de procesos, 10, 5, 8 y lo que hace es finalmente empezar a cuestionarse o que la gente se cuestione para qué me voy a organizar, para qué claro. voy a tratar de pelear si sí, me van a abrir 8, 10, 7 procesos uh -huh. y si salen las condenas voy a estar 1, 2, 10, 6, 7, 8 tiene un, un arcana, efecto claro. preventivo importante contra la organización ¿no? y, eh, y ese es el tema para mí de la seguridad ahora, vuelvo a insistir, tampoco se trata de que Eh, esto de que sea una, una responsabilidad compartida como plantean algunas organizaciones de centro izquierda de que el tema de la seguridad se soluciona eliminando el paco por ejemplo uh -huh. ¿No? el Paco o democratizando a las fuerzas o no democratizando a las fuerzas policiales uh -huh. Sí, ahí hay, hay un análisis muy largo dentro del, de, <risa> del debate de la izquierda del que hay que hacer con las fuerzas armadas uh -huh. pero básicamente las fuerzas armadas tienen un carácter de clase uh -huh. ¿ya? y ese carácter de clase no, no, no necesariamente es producto de la extracción de clase que de, o de la clase claro, que se proviene claro. sino que la, la, el, el carácter de clase se lo da el estado uh -huh. y el estado hasta donde yo sé este no es el, un estado proletario ni de la clase trabajadora bueno, un ¿no? ejemplo claro de lo que estás diciendo la extracción de clase de los integrantes de la mano de obra de la fuerza de seguridad Y eh, las tareas que están cumpliendo, que están mandadas por ese sector de clase que domina, es Exacto. en los, los operativos de gendarmería, en todo el conurbano bonaerense, de operativo de 45 días para quedar bien antes de, de las elecciones. Pero digo, otras cosas más, que se manipula la información, en la, la estigmatización de los jóvenes, de los menores, etcétera La provincia de Buenos Aires sancionó una ley, En el 2008, el 13.298 de protección integral de derechos de los niños, jóvenes y adolescentes que nunca, y de la familia, que nunca se aplicó en su totalidad. Que lo único que se hizo fue cam eh, cambiar el eje teórico de la vieja ley a gote del menor como objeto a menor como sujeto, incluido uh -huh. en un ámbito de derechos eh, kirchneristas y tal, y tal, y tal. Pero lo cierto es que los presupuestos... ...para las eh, actividades sociales... ...que son, sí, las que bancan... Un, eh, ...las que eh, llegarían a formar un contenedor... ...contra que los pibes que no estudian ni trabajan... ...se conviertan en chorros, digamos... ...las que efectivamente, otorgando educación... ...un sentido de la vida... ...actividad recreativa y creativa... Eh, ...digamos, todas esas actividades... ...están siendo desfinanciadas paulatinamente... ...por el gobierno de la provincia... ...y por el Estado Nacional, entonces qué lógico que vengan de nuevo a hablar de bajar la edad de imputabilidad y a tener como jefe de la policía en la mejor maldita policía del mundo a un tipo que dice que hay que salir armado a la calle porque es a matar o morir con los delincuentes. Digo, incluso sectores del oficialismo como Horacio Berbisky, que se cansa, ha cansado de defender, este, incluso buscando algunos vericuetos de defender lo indefendible de este proceso político del, del kirchnerismo, Ahora entra en la contradicción de tener que salir a pegarle a un granados, no, por ser el, el matarife de Ceiza, y, y pero defender por otro lado a, a al Martín Insaurralde candidato sí, de Quinerismo. Sí, sí. Digo, en su nota del domingo pasado, Berbisky defiende con eh, datos de el mismo Simp, datos de la procuración general este sim que mencionábamos que eh, indica que el 15% de todas las 2.600 denuncias anuales uh -huh. contra policías por violación de derechos humanos están en el territorio de Loma de Zamora, pero no cita ese dato, Berbisky Cita otros datos eh, para defender la posición del de, eh, el candidato Martínez Orralde o para contestarle a la derecha de que no son tantos los jóvenes que delinquen sino que, eh, por ejemplo, cuatro El 1,2% del total de los delitos cometidos, eh, de los robos y delitos cometidos con armas son cometidos por menores de 18 años. Eso es un dato formal, sí, para salir a contestarle a la derecha de que los menores... No ha crecido el delito entre los menores, pero lo que sí ha crecido es la pobreza entre los menores eh, después de una década de este, bonanza económica. Entonces... Es un debate muy profundo, es un debate muy largo, hay que tener números, datos en la mano y hay que tener firmeza ideológica, porque lo uh -huh. que sí, estos sectores que un día se dicen progresistas y el otro día acompañan medidas como estas, criminalizadoras, que como es la baja de edad de imputabilidad. Pero bueno, eh, mucho más tiempo en el programa del día de hoy no tenemos y en realidad queremos cerrar de esta manera, diciendo que Así como hacen estos descalabros en materia de política social para luego sí ser un estado policial, como han sido todos los estados en estas tres décadas de gobiernos constitucionales, descalabros que están haciendo también en los espacios de memoria de la última dictadura militar, por ejemplo, la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que de eso estuvimos esta semana hablando con el sueco, el compañero Carlos Lorquipanice, de la Asociación de Detenidos, que nos comentaba anécdotas y ejemplos como este. A lo que estamos asistiendo es a una paulatina política de reconciliación con las fuerzas armadas y con los represores. En definitiva de eso se trata. Y si vemos de que en la Escuela de Mecánica de la Armada hoy por hoy este, se hacen murgas, bailes y asados, este, si vemos que se recibe a la Fragata Libertad en el Centro Clandestino de Detención de Mar del Plata, si vemos de que en las inundaciones de, la, de acá, de esta ciudad, digamos, militantes gubernamentales a bordo de camiones del ejército este, van a cumplir tareas sociales a los barrios, estamos viendo de que simultáneamente con el discurso, digamos, de lucha contra la impunidad, entre comillas. Resulta que ahora nos somete simultáneamente a este tipo de situaciones en los que vemos un notable retroceso en función de que lo que se viene dando en el terreno de los juicios, en los tribunales, no tiene correspondencia con la vida cotidiana. De golpe tenemos como comandante en de jefe del ejército, un ex servicio de inteligencia del ejército, que sigue siendo el jefe del servicio de inteligencia del ejército, un conocido represor en la provincia de Tucumán durante la pérdida de operativo Independencia con desaparecidos en poder. Y vemos de que eh, al frente del servicio penitenciario federal este, tenemos a un confeso y probado torturador al frente del el, el servicio penitenciario de o sea, todas las cárceles del, del país. Y vemos de que al frente de, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ponen un tipo que dice tenemos que salir todo con el 38 de mil huesos en la calle, este, ya empieza a hacer una cosa, digamos, contradictoria, en forma más que evidente, quiero decir, pero lo cierto es de que esto ocurre. Porque siempre, además también en el caso de los centros clandestinos de detención, existe el transporte económico. Porque resulta que en la ESMA ahora quieren poner una, una fuente de agua con cascada y en el sótano, en el, lugar, en el peor de los lugares del sótano oficial, del edificio de, de los oficiales, tubos de acrílico, digamos, donde uno transita por ahí, pantallas táctiles donde va tocando y va averiguando cosas, y resulta que para eso contrataron al estudio arquitectónico más caro de Buenos Aires, que es el que hizo, entre otros, otras cuestiones, el Museo del Bicentenario, que es eso que está atrás de la Casa de Gobierno. Es la misma empresa, es una empresa que es como si uno dijera, bueno, contrato a, ¿sí, sí, al estudio jurídico más importante para defender al domílico, digamos, ¿no? entonces están los abogados de mayor renombre. En este lugar están los arquitectos de mayor renombre y lógicamente los presupuestos son acordes. En este caso, en el particular, de las modificaciones que se pretenden hacer en la Escuela de Mecánica de y la Armada, el presupuesto asciende a 70 millones de pesos, que ya está adjudicado y los arquitectos ingenieros este, a cargo de la cuestión ya están cobrando, ya lo están cobrando, entonces se nos presenta como... Difícil, digamos, ofrecer resistencia y tratar de parar este nuevo, nuevo atropello. No queremos que se perciberse la historia al punto de que sea un parque de diversiones y se llene y se el lugar donde hubo tanta muerte. La lucha que nos parió. Bien, señores, último bloque, nos estamos yendo, no tenemos más tiempo para nada, simplemente tres, cuatro cositas. Una, ustedes saben, juicio a los petroleros de Las Heras, que comenzó este año y está llegando a la etapa de alegatos. 13 compañeros petroleros acusados de asesinar a un policía cuando en realidad se sabe que fue la propia, el propio fuego policial el que asesinó a ese efectivo en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz. Estos 13 compañeros y sus familias están llamando ...a eh, la emergencia de todas las organizaciones obreras, estudiantiles, combativas... Eh, ...para acompañar el pedido de libertad a estos compañeros. Dice, estamos en el último periodo de este juicio montado por las petroleras... ...para imponer su venganza en contra de nuestros compañeros... Eh, ...que fueron los primeros en pelear contra el impuesto a las ganancias... ...y contra la precarización laboral al grito de igual trabajo, igual salario. Eh, acá son días definitorios, necesitamos todas las fuerzas para la libertad de los compañeros... Esto es una carta firmada por eh, los eh, 13 compañeros procesados y sus familiares y hacen un llamamiento a denunciar eh, ante el tribunal y ante todo eh, la opinión pública la situación de injusta detención y juicio que están viviendo los 13 petroleros en la acera. Así que el tribunal se ha tomado en realidad 60 días. Parece que acá también pesan las elecciones sí, sí, muchísimo. para después de las elecciones recién Eh, tomar la decisión de la sentencia así que hay 60 días de plazo para organizar una campaña por la libertad de los 13 petroleros de la cera. Sí, sí. eso por un lado otra cosa más es que probablemente en diciembre de este año tengamos juicio contra Luis Raúl Ponce uno de los prófugos policías asesinos de Andrés Núñez que estaba prófugo y fue recapturado el año pasado eh, en un operativo en el que se defendió a los tiros y pese a eso lo recapturaron, y un tipo que además de estar procesado ahora en la causa Núñez, estaba prófugo hace casi 10 años, está implicado en la causa residual de comisaría quinta número 271, en la cual están eh, Gómez Busato, también prófugo y recapturado hace poco, y una suerte de represores. Es decir, continuidades, si y hablamos siempre de continuidades de la represión, el mismo tipo que reprimía desde la quinta en dictadura, luego asesinó a Andrés Núñez en el año 90. Juicio probablemente a este tipo en diciembre de este año, vamos a estar siguiendo la causa porque el 28 de septiembre se cumplen 23 años sin Andrés Núñez y vamos a hablar con Mirna y con los, eh, los familiares de Andrés que están organizando una actividad para ese día. Sí, sí, así, bueno, también hay que recordar lo que eh, conversamos antes, que esto es una semana de lucha, recordamos dos fechas importantes, la primera, eh, el 16 de septiembre, la noche de los lápices, los compañeros de la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios de la CUES realizan una marcha desde de Plaza San Martín el día lunes a las 13 horas. Y la otra, obviamente, la de la que hemos hablado extensamente en el programa, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, este miércoles 18 de septiembre a las 17 horas, de una marcha desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Exacto. Bueno, tenemos llamados también, se comunicó Así gente? es, claro, tenemos Julio, Eduardo, Elena, Juliana... Eh, bueno, Nos vamos, uh -huh. el miércoles vamos a estar marchando A 7 años de la desaparición de López El martes la presentación de Aves Corpus El lunes los 37 años de la noche de los lápices eso, Así que sí. una semana agitada Señor, Sigue la lucha, sigue, nos vamos Hacemos la lucha 2013 Julio César Abincheto Patricio Enrique Rodríguez Luciano Di Croce María Isabel Vigione Greco La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. La lucha